El juez federal Pablo Díaz Lacava fue denunciado por dos secretarios y una secretaria del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa por eh, hechos que implican violencia, maltratos, eh, eh, algún tipo de este planteo administrativo también, la causa está siendo investigada por la fiscala Yara Silvestre, está asentada también en el Juzgado Federal de Juan del Es eh, Juan José Baric Vamos a conversar unos minutos con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez Gil Domínguez quien este hoy es el, el defensor de Pablo Díaz Lacaba Muy buenos días Andrés Buenos días, ¿cómo están ustedes? Andrés, este bueno ¿cuál es el planteo que tiene la defensa frente a los hechos que se han hecho públicos? Bueno, en primer lugar tengo que aclarar sí. que yo no ejerzo la defensa penal Ajá. el doctor Dilan Acaba, sino que está ejerciendo un, un defensor oficial, con uh -huh. lo cual todo lo que es la tramitación de la causa en el de Peral excede mi ámbito de competencia profesional actualmente. Yo uh -huh. lo que he asumido es la defensa de de de que la Acaba de, desde el punto de vista Dilan Acaba, perdón, el punto de vista de el Consejo la Magistratura o las actuaciones presentaciones que realice el la doctor Díaz Lacaba respecto del Consejo de la Magistratura, uh -huh. ya sea que eventualmente se inicie un sumario, ya sea para hacer los planteos respectivos porque el juez federal al dictar una medida precautoria lo ha hecho con un formato que en los hechos implica la suspensión de, del magistrado Díaz Lacaba uh -huh. en eh, para poder ejercer la función jurisdiccional. Como que este, Baric, eh, tra, eh, digamos, eh, transgredió sus facultades. Porque el, el único órgano constitucionalmente habilitado para suspender a un juez designado uh -huh. por la Constitución y el ejercicio del cargo es el Consejo de la Magistratura uh -huh. cuando abre un proceso de juicio político o de, o de jurado de enjuiciamiento es el único órgano competente para dictar una medida, y la puede dictar si quiere, según el caso, no es que uh -huh. es obligatorio. La medida cautelar que ha tomado el juez federal de la provincia de La Pampa es una medida que transgrede todo el campo constitucional de la designación de un juez, del ejercicio de una función y quién puede suspender a un juez. Uh -huh. Esto no quita que no se puedan dictar medidas cautelares en un proceso de estas características, donde se está investigando hechos denunciados, que son hechos relevantes, que están que se sostienen primero sobre la presunción de inocencia a un acusado, pero que pues se pueden tomar determinadas medidas cautelares y si se consideran que son necesarias. Lo que no puede un juez es tomar una medida que en los hechos hace que un magistrado quede suspendido en el ejercicio de sus funciones y casi confinado en su casa, porque la medida es tan tan grave la medida es tan limitante de la libertad ambulatoria de en la cava que no le permite siquiera salir de su hogar porque el impedimento de contacto es tan amplio y, y a su vez es tan limitante que se puede cruzar con cualquier persona en la ciudad de las características de santa rosa la pampa le podría cruzar aunque no quisiese con cualquier persona y podría esto con esto estar violando esta prohibición de acercamiento, pero más allá de eso se le ha impedido ingresar al tribunal, se le ha impedido ningún tipo de vinculación, comunicación, no ya con los denunciados, con todo el personal, y aún con sus con sus compañeros del de tribunal, con lo cual eh, esto nosotros vamos a hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura de denunciando esta situación irregular, ayer ya se presentó una nota ante el presidente del tribunal, el doctor Marcos Aguerrido, pidiéndole que adopte las medidas necesarias como para que el juez de la Cava pueda desarrollar su función jurisdiccional. Y si no hay ninguna respuesta, y no hay un cambio por parte del juez en estos días, haremos la presentación respectiva ante el Consejo de la Magistratura, denunciando tanto al juez federal como la presidente del tribunal por mal desempeño. Porque uh -huh. esto es claramente un desconocimiento inexcusable del derecho constitucional. Uh -huh. Yo eh, te escucho Andrés y, y claro, comprendo el límite constitucional porque existe un procedimiento administrativo este que, que no es el que sea respetado eh, y por otro lado pienso cómo colisiona con este las medidas de protección posibles eh, frente al caso particular este a favor de, de los denunciantes y las denunciantes. Bueno, me parece que hay alternativas proporcionales y razonables... Digo, teniendo en cuenta que estar... comparten el mismo lugar de trabajo, ¿cómo, ¿cómo podrías...? Bueno, pero me parece que me, me parece que el COVID-19 nos ha enseñado Ajá. que hay formas de trabajo Ajá. digital que se pueden desarrollar sin vínculo físico. Ajá. Y además, me parece muy bien que un juez dicte una medida cautelar respecto de denunciantes, pero de todo el personal, de todo el personal de un juzgado, de los cuales muchos no han denunciado ni están participando en ningún carácter en el proceso, me parece que es un, es un exceso. Uh -huh, uh -huh. Eh, o, o un impedimento de contacto tan amplio en cualquier lugar donde los denunciantes y cualquier miembro de, de, del staff del tribunal eh, circule en lugar de residencia, lugar de estudio, lugar de esparcimiento. Eh, eh, me parece que hay formas alternativas de cumplir con una, de una medida cautelada uh -huh. y de cumplir con la Constitución. Uh -huh. eh, entonces, este formalmente ya han hecho ustedes la presentación al presidente del Tof, a Aguirredo. Sí, la presentación sí. fue hecha el día de ayer, donde se le solicita un plazo de 48 horas disponga las medidas necesarias para, por un lado, cumplir con, con la medida cautelar y por otro lado, garantizar que la cava pueda ejercer su, uh -huh. su función de magistrado destinado por lo pecanismos de la Constitución plenamente. Hasta uh -huh. tanto, el proceso continúe, o mientras el proceso continúe. Misma presentación al, al juez Baric. No, al juez Baric, no. Al juez Baric, la defensa penal hizo una uh -huh. apelación. Uh -huh. Está bien. Una, apel, apeló la medida que esto, lo va a resolver la Cámara Federal de Bahía Blanca, pero en la presentación que nosotros hicimos, o en mi carácter de abogado, en términos de abogado de la legalidad constitucional, es frente al, al presidente del tribunal, que es el que tiene que disponer claro. las medidas necesarias para que, y al acabar, pueda seguir ejerciendo como juez mientras tramita, mientras tramita este, este proceso. Bien, y si en 48 horas este no viene una respuesta favorable, ¿van a hacer la presentación al Consejo? Al Consejo de la Magistratura denunciando esta situación, que es irregular porque toca, colisiona objetivamente con la constitución acá no hay, muchas veces en la constitución en la primera parte en el sistema de derechos podemos tener distintas interpretaciones sobre el alcance del derecho según un hecho acá es una regla acá dice que el único que lo puede suspender a un juez es el consejo de la magistratura cuando, cuando decide la apertura de un juicio político y así dispone según el caso y la gravedad del caso y nadie más puede Hacer, poner que un juez en sus funciones sea suspendido y no pueda ejercer la magistratura. Porque si no, todos los jueces hoy, los federales y los provinciales, estarían a tiro de una medida cautelar para no poder seguir siendo juez. Uh -huh. uh -huh. No podría el juego también el riesgo de independencia del poder judicial, un antecedente de estas características. Uh -huh. Andrés, te agradecemos estos minutos con Radio Germés. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Hasta luego, ahí conversábamos con Andrés Gil Domínguez, él es el defensor o quien ejerce la defensa de Pablo Díaz Lacava en los términos administrativos este de eh, el poder judicial. No lleva adelante la causa penal, ahí nos aclaraba, está siendo defendido por eh, uno de los jueces este oficiales, ¿no? Eh, uno de los defensores oficiales, perdón. No sé si será el, el defensor Carlos Riera o o Laura Armanio, son esos dos los defensores oficiales. Pero bueno, ya lo vamos a, a, a despejar a esa duda. Eh, ya venimos con más Radiocracia.